Durante todo este desarrollo de la, del trabajo que hemos desarrollado, primero recalco cambiar la percepción de parte de la ciudadanía de lo que ha sido DIPROVE. Hemos tenido resultados muy efectivos, se refiere a la, des, desbaratar grandes organizaciones criminales, desbaratar grandes eh, per, eh, grupos que estaban dedicados a lo ilícito. Eh, puedo resaltar dentro de mi gestión pues eh, la recuperación del camión soyero, cuando hubo más de cinco personas aprendidas y puestas a disposición del Ministerio Público, eh, la recuperación de un camión también a Rosero, donde también habían tres personas aprendidas, y otros hechos en la cuales estaban involucrados gente dedicada a este ilícito, no solamente en el municipio de Montero, sino también en lo que se refiere en los municipios aledaños, Yapacaní, Minero, casos que han sido incluso de Puesto Fernández resueltos acá por la oficina de Diprobe. En resumen global, más de 30 personas que fueron aprendidas y puestas a disposición del Ministerio Público, todas ellas eh, con los elementos necesarios de su participación en el robo de motorizados, ocho organizaciones criminales que fueron desbaratadas. Puedo de decir con beneplácito de que durante toda esta temporada no ha habido denuncias de robo agravados, es decir, con intimidación de armas de fuego en materia de robo de motocicletas. Sí tenemos en materia de levantamiento de robos de, moto, de motocicletas, pero lo principal es que siempre para el fortalecimiento de la policía y lógicamente para la seguridad de la población, que no ha habido en materia de robos agravados. Asimismo, este estoy dejando con ningún caso de denuncia en cuanto se refiere a motorizados de cuatro ruedas. Las cinco denuncias que se decepcionaron aquí en Montero, los cinco fueron esclarecidos, los cinco vehículos fueron recuperados y fueron entregados a sus propietarios.